Eh, porque ver, Igual sí, igual nos engaña mucho. Eh, es un riz, todo es un riz, eh, todo es un juego. Eh, decimos las cosas, eh, pero mucho después de que ocurran. Luego podemos saber la verdad, eh, pero en el momento lo que conocemos es la mentira. Pues otro día explicaré de dónde viene eso, porque en mi tesis doctoral, <ríe> fíjate, de periodismo de investigación, sobre de, de inteligencia, explicaba eh, de, y estudié por qué le llaman servicios de inteligencia. Anda. Cuando en realidad...